Hola, hola, buenos días. ¿Cómo va a todos los que están del otro lado y a todas las que están del otro lado? Comenzamos un nuevo programa de Hora Libre en el Barrio. Este programa que hacemos con las chicas y los chicos de las escuelas públicas de justamente de la ciudad de Buenos Aires. Porque... Somos un grupo de personas, un grupo de docentes que creemos que hacer radio en las escuelas está bien, está buenísimo, porque enseñar en las escuelas a tomar la palabra... Me parece que es un ejercicio de ciudadanía impresionante y como creemos en eso traemos a los chicos a FM a Riachuelo que nos abre las puertas que nos permite justamente mostrar todo lo que todo lo que hacemos ahí todo lo que hacen los docentes junto a sus alumnos en las escuelas. Este programa hora libre lo hacemos quienes formamos parte del programa REC Sí, el programa está coordinado por Mariano Molina Me acompaña Alejandra Zárate Que también es del programa REC Mi nombre es Patricia D'Ambrosio Y por el lado de FMI Riachuelo Me está este, acompañando Marta Y nos está sacando al, ar, al aire Marta Rivadeneira Es así, ¿no? Porque es muy difícil tu apellido y, y no me lo acuerdo a ver Bien, estamos todos presentados Menos Quienes me acompañan acá sentaditos en la mesa de FM Riachuelo, sentaditos en la mesa de Hora Libre en el Barrio. ¿Cómo va? ¿Cómo va? Hola Patricia. ¿Cómo estás? A mí me encanta el corito, a ver, me lo hacen el corito. ¿Cómo va chicos? Bien. Bien. Ahí Bien. está. Esto para que el oyente sepa que hay más de uno sentado acá junto conmigo, ¿sí? Bueno, ahora sí. Dale, presentate. ¿Cómo te llamas? Hola, yo me llamo Jennifer. Jennifer y presenta a tus no a los nombres de tus compañeros, pues se los voy a preguntar uno a uno. Quiero que me digas de qué escuela vienen. Nosotros venimos de la escuela número 13 del distrito del distrito quinto, Fraiman Martoskiu. Bien, de qué barrio vienen ustedes? Barracas. O sea que son casi vecinos de la boca O sea, justamente quienes hoy tenemos sentados aquí Son vecinitos de acá de la radio ¿Mm? ¿Nombre? Máximo Máximo, ¿qué? ¿Ustedes son de qué grado? Séptimo Séptimo, ya vamos a hablar de eso Porque ya se están yendo de la escuela, ¿eh? ¿Nombre? Luca Luca Tania ¿Y? Armando Y Armando. Bueno, ellos son los chicos que van a van a desarrollar este primer bloque de presentación de la escuela y les van a ir contando de qué vamos a hablar a lo largo de la hora. Pero yo necesito saber con quién vinieron. ¿Con quién vinieron? Vinimos con el, nuestro profe Sergio y nuestra seño Liliana, la bibliotecaria. Bien, a ver, a ver. Profe, venga, acérquese. ¿Cómo estamos hoy en este en este paseo por la radio? Buen día a todos. Todo bien, linda la visita, es lindo ver a los chicos este acá y el trabajo previo también que que hicieron para venir. Gracias a vos, a Liliana es muy importante este la comunicación, eh, el aprender a expresarse bien y esto este, este esto es muy muy muy potencial para ellos también. Este, aparte, bueno, están pasando ya dejando la etapa primaria y es un tema que yo creo que después lo van a querer hablar con vos. Así que felices de estar acá todos. Genial. Hola, Lili. Vení, acércate, acércate y saludame, porque Lili es eh, a ver, es pilar del proyecto de radio, porque ella como bibliotecaria un poco articula con los docentes, ¿no? ¿Cómo estás, Lili? Todo bien, Patricia. Buen día. Contenta como siempre de estar en la radio. Lily ya vino con el sexto grado este año, así que todavía tenemos un par de visitas más. Bueno, estos chicos hacen radio en la escuela y hay un justamente a mí me gustaría que cuenten las actividades que hicieron relacionadas y qué pasó justamente en una fecha patria ahí en la escuela. ¿Qué me lo cuenta? Dale, bueno, para el acto del 9 de julio hicimos un programa radial eh, donde contamos los hechos sucedidos del 9 de julio. Primero hicimos la presentación eh, de la radio, la radio se llamaba Mañaneros 13 y después grabamos la declaración de la independencia. Ajá, grabaron la declaración de la independencia. Y, digo, ¿esto tenía era um, algo que se escuchaba solamente en la escuela o lo subieron a algún lado? Hicieron radio por internet. ¿Cómo hicieron? En la escuela solo. En la escuela solo. Porque también hay un proyecto que hacen con el profe de informática, ¿no? Que suben algunas cositas, ¿sí? ¿Es así? ¿O digo cualquier cosa? No, es así sí. Bien. ¿Y quiénes fueron los locutores y las locutores en este 9 de julio? fueron Jenny y León, Jenny y León, que no lo tengo a León eh, en la mesa acá sentadito, ¿no? Pero Jenny está, ay mira, está saludando, porque le tenemos que contarle a los oyentes que nosotros vemos eh, la cabina de, de la operadora técnica, sí, a través de un vidrio y detrás del vidrio está León saludando ya va a entrar, ya va a entrar, ya vas a entrar y podés agregar alguna cosa ¿y cómo fue esto de hacer eh, radio para el resto de los compañeros? ¿Cómo, eh, ¿Hubo algo de vergüenza? ¿Hubo algo de miedo? ¿Qué pasó? Al principio sí, todos sentían un poco de miedo, pero es como si fuera que ayuda a romper un poco ese miedo todos tenían vergüenza al principio Uh -huh. Y viste, uno aprende haciendo Y equivocándose Porque no hay otra manera de aprender a hacer radio Que no sea haciendo Porque esto no lo podés leer en un librito ¿No? Bien ¿Algo más que me quieran contar sobre ese día histórico Del 9 de julio en el cual hicieron radio Para todos sus compañeros? Bailamos la chacarera eh, Ese fue un acto muy lindo Ensayó... A ver eh, Yo te voy a, te voy a decir una cosa Hablame un poquito más fuerte Y bien derechito al micrófono Ese fue un acto muy lindo Ensayamos mucho Primero los locutores, el hablar Y luego los bailarines Después todos juntos y nos salió bien Buenísimo Buenas críticas, Che, de, de los compañeros ¿Sí? sí, sí. <risa> ¿Les gustó hacerlo? Sí, sí. Bueno, más sí. allá de los nervios Está bueno hacer algo y compartirlo Ella me suspiraba, ¿viste? Y se escucha los suspiros, se escuchaba más los suspiros que que lo que decía, pero ya ya ya nos vamos a se nos va a ir la vergüenza. ¿Algo más nos quieren contar a los oyentes y a mí? A ver. Con el profe estuvimos haciendo también un taller de orientación vocacional. Ah, y ese es el tema que nos convoca hoy acá en la radio. Justamente lo que vamos a hacer es eh, Hablar de la importancia que tiene, decidir lo que queremos hacer, conocer las posibilidades, porque si no las conocemos, no vamos a poder elegir nunca. Y también qué significa esto de irse de la escuela primaria, ¿no? ¿Mm? No me lo adelanten, eso lo dejamos para el último bloque. Y, por ejemplo, ¿cómo empezaron ese trabajo? De, de, de empezar a pensar lo importante que es la orientación vocacional. ¿Qué, qué hicieron? ¿Qué actividades hicieron con el profe? hicimos una de buscar significados de profesión, ajá, futuro, ajá, uh, futuro, profesión, a ver, ¿lo ayudas? Elección, claro, orientación, orientación, vocación, vocación, elección perfecto todas todas acciones que eh, involucran justamente el, el el el momento en que están viviendo ustedes que es terminar una etapa y empezar próximamente una nueva ¿Mm? y cómo fue eso descubrieron algo sí eso sí ayudó a varios compañeros a elegir lo que les gusta y qué carrera seguir buenísimo porque digo cuando yo era chica hace un millón de años luz, <risa> este no había mucha posibilidad de pensar qué queríamos, había mucho de decisión de, de los padres, ¿no? los padres decidían por nosotros, y está buenísimo esto de que se empiece a manejar otra forma, ¿eh? esto de elegir ustedes, ¿les parece así? ¿Sí? Sí, pueden decir el sí, porque la cabeza no tiene sonido Así que los oyentes no nos van a entender Que decimos que sí ¿Qué más tenemos sobre esto? Como parte de la presentación de, del tema alguien le queda algo por decir? ¿Mm? ¿No? Pueden decir no y lo dicen al aire No hay ningún problema No, no. Ay, esta me encantó el no Así que eh, Me encantaría que ustedes se queden Ahí pegaditos a la radio, porque los chicos van a contar cómo hicieron este proceso de pensar. ¿Todo el mundo que está sentado acá, ya decidió qué hacer el año que viene? ¿O hay alguien que no? Yo sí, ya sé qué carrera quiero seguir. Bueno, entonces nos vas a contar. ¿Y alguien todavía no eligió? ¿O todo el mundo eligió? Todo, todo el mundo eligió. Ay, y entonces el laburo este que hizo el profesor estuvo bueno, porque ya todo el mundo está encaminado. Buenísimo. A ver... Sí, el profe nos ayudó un montón, nos dio posibilidades de elegir eh, escuelas, nos mostró también que en el siguiente bloque eh, van, van a presentar a otros compañeros, eh, nos mostró, nos ayudó mucho, por así decirlo. Buenísimo, ahí está la importancia de algunos docentes, ¿no? Que terminan siendo, digamos, como importantísimos al momento de cambiar algo, de decidir algo. Bueno esto es lo que nos queda, por eso les digo, no se muevan del dial porque vamos a, a justamente a aprender, sí, cuántas modalidades hay para estudiar en la en la secundaria, lo importante que es decidir y bueno, todas esas cositas las desarrollaremos a lo largo de esta hora. Ahora escuchamos un poquito de música. And I know it's not for me, the way you're walking, and I know it is not fine, just leave my mind. escuchando Jenny Una canción de Maxi Trusso S.O.S. Same Old Story ¡Ay! Ah, qué, ¡Qué pronunciación! Porque yo me olvidé la presentación porque tantas veces lo hicimos que ahora también quiero quiero que, que, que lo digan porque no lo presentamos exactamente las características de, de la escuela porque se me pasó, ¿viste? Y como uno hace radio en vivo hay cosas que se pasan Esta escuela qué característica tiene, por ejemplo. A ver, primero nos presentamos y después vamos a decirle a los oyentes algunas cositas sobre la escuela. Acá tengo a mi derecha. Más fuerte porque no te escucha nadie. Luz, Luz, Facundo, Leandro, Agustina, L León, Analía. Bien. Nos había quedado en el bloque anterior Contar alguna de las características Porque estos chicos que son de la escuela Número 13 ¿Qué nombre tiene la, la escuela 13? Fray Mamerto Esquios Bien, tiene una particularidad ¿Ustedes cuánto tiempo van a ir a la escuela? Ocho horas Ocho horas, o sea que es jornada completa Y yo recién decía ¿Qué pronunciación por la de Jenny? Porque es una escuela que es Plurilingüe Plurilingüe, así que en realidad el inglés lo tienen desde siempre, ¿no? Y bastantes horas, pero además tienen qué otra qué otro idioma. Italiano. Italiano, o sea que ustedes vienen como entrenados con el tema del lenguaje y de los lenguajes ¿no? que no son los de ustedes, que no, la que no es el de ustedes, el, el lenguaje materno. Así que bueno, justamente es una una escuela focalizada en esto del aprendizaje de varios idiomas y que tiene que ver con lo plurilingüe. Bueno, buenísimo. Estábamos con el tema este de orientación vocacional, que es lo que trabajaron con Sergio justamente en el séptimo grado, momento en que hay que decidir. Y ustedes como parte de empezar a ver Cuestiones, cositas para tomar la decisión Hicieron visitas, ¿verdad? Sí Bueno, ¿a dónde fueron chicos este año? ¿Quién tiene que contarme las visitas? Dale A la Escuela República del Líbano uh -huh. Y a la Escuela Maipú Bien, la, la Escuela República del Líbano y la Escuela Maipú Son escuelas secundarias Bien, ¿a cuál fueron primero? a la República del Líbano. República del Líbano. Y me pueden contar qué hicieron ese día ahí en la escuela República del Líbano. ¿Quién me lo cuenta? Al entrar a la escuela secundaria República del Líbano vimos tres oficinas: la dirección, la secretaría y la vicedirección. Bien, o sea guao. Wow. Era parecido o muy muy diferente a la escuela donde van ustedes diferente diferente bueno qué más vieron ahí vimos muchos salones uh -huh. y y cosas nuevas para aprender bien a ver y qué vieron como diferente digo porque ustedes están habitualmente digamos con el profe que más están es con Sergio tienen otros tienen el profe de italiano tendrán de inglés y un montón de materias pero hay que vieron ¿Qué, ¿Qué pasaba todo el tiempo en el curso? ¿Estaban siempre con el mismo profe o con la misma profe? No. No, claro, porque iban a tener muchas materias, ¿no? Digo, como parte de este cambio. ¿Y qué especialidad tiene la Escuela República del Líbano? Técnica. Una técnica. Bien, ¿técnica en qué? Porque cuando uno... ¿Habla de técnica? ¿Puede ser eh, técnico electromecánico, técnico en computación o técnico? Hay muchas tecnicaturas. Se especializa en administración de empresas. En administración de empresas. alguien le interesa el tema? O, digo, ¿alguien sabe cómo podría llegar a ser una actividad que se desarrolle en una empresa, administrando una empresa? de Contador. Contaron? Ay, sí, todo lo que tiene que ver con los papeles y cómo se llevan ¿no? los números en la empresa ¿A alguien le interesa por acá ese tipo de especialidad? Silencio de radio, o sea, eso quiere decir que no <risas> Decime, dale Por ahora no Por ahora no, bien ¿Qué más me pueden contar de la Escuela República del Líbano? ¿Alguien me, me queda algo en el tintero? Porque yo se, después me olvido y, y no pregunto y no sé Tiene seis años de cursada Ay, mira vos, porque yo cuando fui a la secundaria tenía cinco, porque yo era, yo soy perito mercantil. <risa> Seis años, o sea, uno más que eh, muchas de las escuelas. ¿Y cómo lo ven eso? ¿Alguien se animaría a anotarse en una escuela que es un año más? Sí. Sí. ¿Alguien tiene planeado ir a una técnica? Sí. ¿O sea que no le tienen miedo al año de más? No. Buenísimo. Buenísimo. Bueno, después me tienen que contar a qué técnica este planean ir. Pero después. Después. Ahora, hicieron otra visita. ¿A otra escuela? A la escuela Maipú. A la escuela Maipú, como lo nombramos recién. Y a ver, ¿alguien me puede contar qué dieron ahí en la escuela Maipú? ¿Mm? ¿No? ¿Nadie me quiere decir...? Qué vieron, dónde dónde estaba, qué fueron caminando, cómo fueron en micro, fueron en micro, o sea que esto quedaba un poquito más más lejos. A ver, Jenny, me puedes contar algo sobre la escuela Maipú que visitaron junto a tus a tus compañeros. Sí, eh, se especializa también en publicidad gráfica. Es... Ah, mirá vos qué interesante, porque nada que ver, es como otra cosa, ¿no? Sí, sí. Digamos, otra tecnicatura, en otra especialidad que nada tiene que ver con la administración de empresas. No, nada que ver, no. Y, por ejemplo, ¿les contaron qué tipo de materias tendrían en esa escuela? Sí, dijeron que íbamos a tener las mismas materias, eh, matemática, lengua, ciencias mm -hmm. sociales y ciencias naturales, con un taller especial en policía gráfica. Miremos vos qué interesante. O sea, tendrían todas las materias iguales y justamente una que tiene que ver con aprender a hacer un trabajo. Sí. ¿Pensaron esto que... Probablemente Alguna materia dentro de la secundaria Tenga que ver con La posibilidad de hacer un trabajo En un lugar específico ¿Charlaron esto? Porque digo En la secundaria Uno hace lo que después En teoría Va a ser el resto de su vida ¿no? ¿A alguien le interesa La publicidad, por ejemplo? Sí vos, León? Sí, Esa es la que tenés en vista Sí. Ah, ¿Y qué es lo que te llamó la atención, por ejemplo? Y hacer eh, artes gráficas y logos, cosas así. ¿Te gusta dibujar? Sí. Mm, por ahí viene, ¿no? Entonces. Y te gusta inventar cosas, porque justamente el publicista tiene que ser muy creativo, ¿sabías? Sí, me gusta mucho. Bueno. O sea que ya ustedes visitaron dos escuelas. Y... Ahora me gustaría que vayamos desarrollando, porque visitaron visitaron dos técnicas que nada tienen que ver la una con la otra. ¿Cuántas modalidades hay para eh, para elegir justamente? Bachiller, ajá, comercial, comercial, sí, técnica, sí, y artística. Buenísimo, sí. Ahora vamos a ver dentro, creo que el año que viene... Eh, el año que viene es 2015, ¿no? El año que viene justamente se ponen en... Eh, se implementa en todas las escuelas la reforma de la escuela secundaria. Y ahí va a haber un, unos pequeños cambios, pero bueno. Ustedes probablemente entren en ese cambio, pero bueno. De todas maneras, la orientación que han elegido, esa va a quedar. Tal vez se llame bachilleres todos... Pero ya no haya perito mercantil como antes Sea un bachiller contable Pero bueno, es un título lo que, lo que tienen adentro de la carrera Esto que va a tener que ver con el trabajo que van a hacer ustedes Va a perdurar uh -huh. Bien, entonces eh, Ustedes hicieron un spot que tiene que ver con contarnos estas modalidades. Vamos a escuchar el spot sobre las modalidades y después seguimos charlando un poquito más. ¿Qué estás viendo, Tania? Estoy viendo qué modalidades tiene cada escuela secundaria. ¿Y qué modalidades hay? Bachiller, técnica, comercial y artística. ¿Y cuál te gustó más hasta ahora? técnica. ¿Pero vos qué quieres ser? Decoradora de interiores. ¡Qué bueno! Mi amiga quiere ser contadora. Entonces, tendría que ser una modalidad comercial. Yo, profe de educación física. Tenés que anotarte en un bachiller. Bueno, ya escuchábamos el spot sobre las modalidades Y esto de que uno le preguntaba al otro ¿Qué quieres ser vos? Claro, porque ¿De qué querés trabajar sería? Decime Yo quiero ser profe profesor de educación física Vos eras el que decía ahí Quiero ser profesor de educación física Se ve que te gusta esa materia en la escuela Bien, buenísimo O sea, la elección tiene que ver con lo que uno quiere ser en la vida ¿De ¿eh? quiere trabajar? ¿De qué quiere trabajar? ¿Eso lo tienen claro? Sí. Buenísimo. Es, es decisión propia. Es decisión propia y vamos a hablar mucho sobre eso, ¿no? Pero uno para decidir tiene que conocer un, un montón de posibilidades. Porque capaz que no, el, no elige bien si no conoce todo. Porque tiene que conocer todo, entonces decir esto me gusta, esto no me gusta. Cuanto más sepa, mejor va a ser esa decisión, ¿viste? O sea que lo que están haciendo ustedes está buenísimo. Bien, ¿cómo escribieron este este spot? ¿Cómo fueron haciendo? ¿Cómo fue la cocina de este spot que escuchamos recién? El de la la la la. <ríe> Dale, decime. El profe nos ayudó un poco. Ajá. Porque ahí había un diálogo, ¿no? ¿Cómo fue que se les ocurrió hacer ese diálogo? Y porque el... No, el profe nos había dicho que las decisiones propias son muy importantes. Que si, si la familia quiere que vayas a un lado y a vos no te gusta... Que vos le decís que a vos te gusta esto Y entonces vas ahí Ajá Buenísimo quieres decir algo? No No, porque pensé que ibas a hablar Buenísimo Eso es fundamental, ¿no? Eh, hay que decir que eh, El spot este se escribió como diálogo En el aula Y aparte me dieron la, la música también quién fue que me dio la música? ¿Está acá? No. ¿Vos? voz el la Lala? Fue pues muy mundial esto. Yo soy el animal. Ah, no, bueno, de otro spot que vamos a escuchar más adelante. Bueno, algo más nos queda para comentarles a los oyentes sobre las modalidades, porque tal vez es algún chico que todavía no la tiene muy clara qué hacer el año que viene ¿Mm? y tal vez lo podamos ayudar. Yo quiero ir a una de bachiller, pero me gustó también la, la de... La Maipú, la, la que se especializa en publicidad gráfica. Bien. Igual, bachiller, hay muchos bachiller. Hay lo que se llama el bachiller común, que es el bachiller del año... De, de, de, de, de allá lejos, porque es un bachiller que no tiene ninguna especialidad. Muestra... Porque antes, cuando yo era adolescente, era como que bachiller seguía el que iba a hacer una carrera universitaria. En cambio, el perito mercantil era el que quería trabajar en una oficina y tenía que aprender cosas de oficina, y el que iba a la técnica era el que pensaba trabajar en una industria. Así era antes. Ahora hay como una oferta más amplia, como que las tecnicaturas tienen que ver con otras cosas también, ¿sí? Eh... ay, ah, a... ¿quién llamó? A ver. ¿Quién llamó? Mira, acá lo tengo escrito. Mónica, la vicedirectora. ¿Y qué está diciendo? Eh, ¿Qué dijo en el teléfono? Que nos está escuchando. ¿Y Estamos que cómo está saliendo? Bárbaro. Le mandamos un beso grande a, a la vice, a Mónica, que nos está escuchando. Bueno, buenísimo. ¿Nos quedó algo más? Vos querías decir, decir algo, ¿no es cierto? A ver, acércate al micrófono, dale. Sí, que teníamos unos espotechos. Bien, que vamos, escuchamos el, el de modalidades y tenemos como dos más, ¿no? Tenemos uno que tiene que ver con la decisión y tenemos otro más que tiene que ver con eh, ¿Qué pasa con esto de terminar la primaria? Pero vamos a ir escuchando los de a poquito Ahora vamos a escuchar un tema musical que ¿Quién me lo iba a presentar? Dale, acércate y decime Yo. qué tema musical vamos a escuchar ahora Farrell Williams, ay, happy. Farrell. Vamos a escuchar lo que yo lo escucho todos los días porque les encanta los chicos. I don't care, baby, by the way, huh. because I'm happy. Clap along if you feel like a room without a roof, because I'm happy. Clap along if you feel like happiness is the truth, because I'm happy. Clap along if you know what happiness is to you, because I'm happy. Clap along if. This and yeah. Well give me all you got And don't hold it back yeah. Well I should probably warn you I'll be just fine yeah. No offense to you Don't waste your time Here's why Because I'm happy Clap along if you feel like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 Because I'm happy, clap along if you feel like that's what you want to do. Hey, go. Happy, uh, bring me down, happy, can't none. Uh, bring me down, happy, the love is too happy, Bring me down, happy, can't none. Bring, bring me down, I said. Because cause I'm I'll happy, clap along. Y así escuchamos esta música de tanto les gusta a los chicos. Les encanta y bailamos también un poquito acá para poder relajarnos. Estamos haciendo Hora Libre en el barrio con los chicos de ¿qué escuela? La escuela Frayma Merto número número 13 del Distrito quindo Perfecto, con este séptimo grado que está viendo qué es lo que va a ser el año que viene. Y lo importante que es decidir sobre eso y justamente en este bloque lo que vamos a hablar de la importancia de decidir. ¿Cómo están chicos? ¿Me dicen sus nombres? Bien, estamos bien. Buenísimo. El nombre de este grupo, ya que hablaste vos, contame cuál es tu nombre. Mi nombre es Rudy. ¿Nombre? Mi nombre es Yara. Yara. Mi nombre es Javier. Mi nombre es Luis. Así si está mamá o papá escuchando, así los identifica, o la tía o algún amigo o algún vecino está escuchando, los puede identificar por la voz. Ustedes van a hablar de las decisiones. ¿Qué es esto de decidir el futuro? ¿Cómo lo hicieron ustedes? Decime, dale. Para mí decidir es algo que a vos más te guste y a donde vos estés más cómodo. Ajá. Bien. ¿Esto lo charlaron en casa, con mamá, con papá? Yo lo charlé con mis papás sobre lo que quería hacer. A yo mamá. me dijeron que sí. En la escuela a la que iba a ir, lo podía hacer. A ver, ¿vos le dijiste a papá y a mamá, yo quiero ir a tal lado o ellos te sugirieron? ¿Cómo fue el proceso? Ellos me sugirieron la escuela a la que querían mandarme. Me dijeron que había una visita guiada para ver cómo era todo. Yo acepté, fui a verla y me encantó cómo era. Entonces le dije que sí, lo haría. Que ah. iría a el curso para entrar. A ver, ya que hablas de curso y todo esto, ¿eh, ¿a qué escuela vas a ir el año que viene? Si yo a pasar el curso, espero entrar al en Nacional Buenos Aires. ¡Wow! Y vas a tener que estudiar mucho el resto de los años. Sí, es un montón de tarea. No sé cómo explicarlo, pero es mucha tarea. Te mandan hasta en las vacaciones. Es medio difícil, pero igual me tengo que adaptar y lograr llegar a mi objetivo. Me encanta cómo utiliza las palabras este máximo, ¿no? Porque dice, "Me tengo que adaptar, me tengo que esforzar y el objetivo", como que habla de cosas que parece ser que la tenés muy clara. Vas a tener que estudiar mucho mucho. Sí, igual es muy emocionante poder estudiar y estar con muchos chicos en el curso, porque no es estar solo y que viene un maestro y te pone un montón de tarea. Uh -huh. se es estar con un un, gru un grupito, tener voluntarios que te ayudan, te explican y poder entender bien las tareas que te mandan. Eh, wow, ¿no? Este es todo un proyecto de vida ir al Nacional Buenos Aires, no es una pavada. Sí, la verdad que sí. Aparte es, hay que destacar a Máximo porque está haciendo un gran esfuerzo, un gran uh -huh. esfuerzo porque es mucho el ingreso en Nacional Buenos Aires más cumplir con una escuela jornada completa, jornada plurilingüe uh -huh. y él la verdad que lo está logrando y con muy buenas excelentes calificaciones y eso es para destacar la verdad que sí. Felicitaciones máximo y contame, ¿no? Porque yo la verdad que nunca hice el ingreso al nacional Buenos Aires no conozco a nadie en, en lo inmediato. ¿Cuántas veces vas vas a un instituto? ¿Qué haces este para prepararte para ese examen? voy a la escuela dos veces a la semana el martes y el jueves a que me ayuden los voluntarios de la escuela con el grupo de alumnos nos juntamos y nos explican todas las tareas que nos mandan y después el sábado voy a rendir el curso wow o sea que lo haces dentro de la misma escuela porque yo sé que hay digamos institutos que preparan vos lo haces adentro de la escuela es una actividad gratuita que ofrecen los alumnos ¿son...? Sí, los alumnos, los de mal, más alto nivel, uh, se hacen voluntarios para ayudar a los que intentan ingresar a la escuela. ¿Y cuánto hace que estás yendo a este curso? Desde el primer, desde el primer, desde que iniciaron las clases, desde mayo. O sea que todo tu séptimo grado está eh, atravesado por esta otra actividad que. Wow, ¡Felicitaciones! Espero que entres y, bueno, el año que viene seguramente me voy a enterar, ¿sí? Porque yo sé que, como maneja el discurso máximo, eso le da grandes chances, ¿no? Tiene un vocabulario rico y, por lo menos, lengua lo vas a atravesar perfectamente. Bueno, ¿y ustedes, chicos, cómo fue? ¿Ya eligieron? ¿Decidieron? A ver, cuéntame. Yo todavía no, pero... Quiero ir a una artística. A una artística. ¿Qué es lo que te gusta hacer? Teatro. Teatro. Mira vos, ¿ustedes tienen teatro en la escuela? Sí. ¿Y eso un poco marcó que te, a vos te guste hacer teatro? Sí, me me gusta porque es una forma de expresarme y. Sí. Te gusta buenísimo el teatro específicamente porque la artística podría ser no sé en dibujo y pintura en cerámica y muchas artísticas hay en música también bien eh, ay nos llamó alguien a ver podés leer este cartelito que me acaban de pasar quién llamó acaban de llamar la señor Mónica la señor Roxana de sexto grado Y los alumnos, le mandamos muchos saludos O sea, le mandamos un beso grande A la señor Ro, ustedes vinieron el año pasado Con Ro, ¿no? ¿Vos no? Pero algunos sí, yo me acuerdo sí, sí. Sí. Sí, sí. Le mandamos un beso grande Nos está escuchando Bueno, entonces Estábamos con esta cuestión de decidir Acá ya tenemos alguien decidido Por la cuestión artística ¿Vos decidiste algo, Yara? Sí, yo decidí eh, ir a una escuela De bachiller Porque Ajá. me gustaría estudiar medicina Bien, bachiller común uh -huh. sí. ah, Orientado a biología, claro, porque el bachiller común no va a existir más el año que viene Va a ser todos orientados O sea que va a tener que ver con la biología porque vos querés ser médica uh -huh. ¿Y a quién querés curar? ¿A niños grandes? No sé, si sí, no sé bien, pero por ahora estoy enfocada en ser eh, médica forense Wow, no, no te voy a preguntar más sobre el tema. <ríe> me da cosita. ¿eh? Bien, por ahí, Luis. No tengo nada pensado, pero quiero ir a una secundaria técnica. Técnica. ¿Qué te gustaría hacer dentro de lo técnico? No sé. Arreglar computadoras, sí, mecánica. ¿Qué, ¿Qué? Porque hay muchas técnicas. Eh, in informática me gustaría saber. Mm de profesión. Ajá. ¿Y vos? Y yo quisiera ir a una secundaria artística. Artística también. Parecido a él como el teatro o en otra no, en de, otro tipo de arte. De música. Ajá. De instrumento, percusión. Hay una una escuela de música justamente que salen maestros de música. Es Naola, me parece que se llama. ¿Viste cómo sé? Porque Ay, yo tuve un niño que hizo una secundaria con tanta irregularidad que creo que me conozco todos <risa> los colegios de Ciudad de Buenos Aires. Hola, Alejandra Rojas, que hemos cambiado de operadora técnica. Ahora voy a pedir, claro, un spot que hicieron los chicos justamente sobre el tema de la decisión, ¿sí? De decidir. Vamos a escucharlo. <risa> Hola, Abus. ¿Ya sabés a qué secundaria vas a ir? Sí, voy a ir a un bachiller. Yo también quiero ir a un bachiller, pero mi familia quiere que vaya a una técnica. Pero vos tenés que hacer lo que decidas. Tenés razón, voy a hablar con mi familia. ¿Analía? ¿Analía? Las decisiones propias son importantes. ¿Cómo le voy a llevarla contra mi familia? Ya sé, fácil. Solo tenés que sentarte y hablar con ellos. Eso voy a hacer. Bueno, y ahí escuchábamos, ¿no? En versión spot, esto de lo importante que es decidir, ¿no? Y más o menos, por lo menos pensar en qué nos gusta hacer ¿En eso están pensando qué les gustaría hacer cuando sean grandes? ¿En esto de pensar a dónde van a ir el año que viene? Sí, a mí me gustaría ser científico, físico Por eso poniendo a bachiller, que es a la escuela que voy a ir Sí, y no a cualquier bachiller, el Nacional Buenos Aires que Es que esa, esa escuela va a quedar siendo bachiller plano justamente, porque es una escuela universitaria ¿no? y, y es como que está como medio por fuera de lo que es la, el, el régimen, no tiene como particularidades especiales, aparte de que muchos aspirantes hay todos los años, eh, tiene como una cosa diferente Bien, y así pasábamos entonces por este por este tema de las decisiones, que es lo que les toca a ustedes. Pensarse cómo van a hacer y qué van a hacer en el futuro, ¿no? Acá hay futuros músicos. ¿Vos toca hacer algún instrumento? Eh, por ahora no. Uh -huh. Me gustaría tocar la batería. La batería. Lindo batifondo, ¿no? Este. No es cualquier instrumento la batería, ¿no? Sí, ya sé. Hace mucho ruido, a menos que te compren estas que son electrónicas que va con auriculares, pero si no va a ser mucho lío eh, en casa. Bueno, vamos a escuchar eh, otro tema musical. ¿Me contás este, qué vamos a escuchar eh, ahora en hora libre en el barrio? Vamos a escuchar de James Marcus Selfie. I kept on seeing him look at me while he's with that other girl. Do you think he was just doing that to make me jealous? Because he was totally texting me all night last night, and I don't know if it's a booty call or not. So, what, what do you think? Do you, did you think that girl was pretty? How did that girl even get in here? Do you see her? She's so short, and that dress is so tacky. Who wears cheetah? It's not even summer. Why did the DJ keep on playing summertime sadness? After you get out of the bathroom, can we go smoke a cigarette? I really need one. But first, let me take a selfie. Five Do you think I should take it down? Let me take another selfie.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 I guess that's a good selfie Selfie, selfie, selfie, selfie, selfie, selfie, selfie. Seguimos en hora libre en el barrio con los chicos de qué escuela? Escuela 13, Freyman Mertosky, la escuela 13 del Distrito 5. Bien, buenísimo. Los vecinos de Barracas, sí. Se van a presentar los chicos que no hablaron todavía. Tu nombre, acércate al micrófono. Matías. Matías. Vamos que no muerdo. Melani. Melanie. Melanie. Ayerton. Florencia. Buenísimo, ellos son los chicos que se suman. Ah, esta mesa que vamos a hacer el último bloque. ¿Sobre qué vamos a hablar en este último bloque? Sobre la emoción. La emoción. Bien, ustedes están en un momento como especial. Están en séptimo grado y están como ya pasando a otra etapa, ¿no? Porque ustedes piensen que este están a mitad de año, esta es la mejor semana del año porque ya se vienen las vacaciones. ¿No? ¿No? Y les queda solamente un tramo, la última parte del año. ¿Qué pasa ahí, en esta última parte del año? Y estamos un poco felices. Están un poco felices, un poco bastante, porque están terminando. Pero aparte de, de estar felices, ¿no les pasa alguna otra cosa? Porque que la primaria estamos asociados a la cuestión de la niñez, a ser niños. Y el año que viene ya van a ser definitivamente adolescentes. ¿Qué les pasa cuando cuando piensa en esto es triste porque llegar a primero y y hacer amigos así como es fácil decir querés de ser mi amigo pero después construir todo y volver a empezar de cero en otro lado no claro imagínense ellos pasan ocho horas por día todos juntos eh o siete bueno eh digo Este. Ah, claro, no había entendido la seña. Ocho años hace siete años. Ocho horas hace siete años. Un montón de tiempo, un montón de horas. Y ahora es como que esto se va a desarmar y va a haber que armar de vuelta con otros chicos, ¿no? Sí, y encima es medio difícil conseguir sí. amigos ya de, de grandes. Igual, viste, todo se logra, pero esto... Lo que nos deja es un sabor como de melancolía, ¿no es cierto? Esta sí, cuestión y sí de extrañar. ¿Y cómo se van a ver? Porque ahora son los más grandes de la escuela, ¿no? Ah, son todos chiquitos para ustedes. Mira, va a ser al revés. Los van a mirar. Pensaron en esto. Sí. De, de ser séptimo grado a pasar otra vez a ser chiquitos pero en primer año en primer año o sea son, van a ser los chiquitos de primer año porque pasa esto y la relación que hay con el resto de los chicos que se empieza, y son los más chicos van a ser los más chicos ¿Mm? así que hay algo que cambia estaba mirando que algunos tienen ya la campera puesta ¿Cuántas es que tiene la campera? ¿Alguien me la puede describir? Porque esto no es televisión. Entonces, el oyente tiene que saber que esta campera de egresados tiene colores. ¿Cómo, cómo son las camperas que ustedes eligieron? Son blancas. A ver, acércate. Son blancas, con sí. las mangas azul francia sí. y botones azul francia. Bien. ¿Y qué dice egresados? Pues es que yo doy clases en quinto en quinto año y una una de las este uno de los años un quinto año fue muy creativo y atrás se puso sentencia cumplida <risa> claro bueno la visión sobre la escuela fue esa no como una especie de cárcel para ustedes es lo mismo la primaria o no fue algo lindo no es lindo es lindo lindo pasarla muy bien con los chicos también es muy Ajá. divertido Es divertido, ¿no? Bueno, y justamente a propósito del tema de esto, de, de la emoción, de qué nos pasa, qué les pasa a ustedes en realidad con despedirse de la escuela primaria, hicimos un spot. Vamos a escucharlo justamente el tema del el spot de la emoción. Jenny, ¿qué sentís al dejar la primaria? Tengo un poquito de miedo, porque es una etapa nueva en mi vida. Y vos, Leon, ¿qué sentís? Yo estoy triste porque no quiero dejar a mis amigos. Yo no quiero dejar la primaria. Yo crecí con la escuela y con todos ustedes. Yo voy a extrañar a los profesores porque gracias a ellos llegué hasta acá. La verdad que sí, tenemos mucho que agradecerles. Chicos, hay que aceptarlo. Es hora de finalizar una etapa para comenzar otra nueva. versión spot algo que les está pasando a ustedes cómo fue escribirlo sí a quién se le ocurrió cómo lo fueron trabajando y lo hicimos en grupo uh -huh. y nos costó un poco porque porque <risa> era muy triste ay cosita esto de que esto de que gracias a los profes llegamos hasta acá me, me enterneció sí de quién fue la frase a quién se le ocurrió se acuerdan a vos Jenny Dale no lo dijo Luca pero lo pensamos entre todos y Florencia ayudó más bien y después este digo lo grabamos y, y todo esto cuando lo escucharon terminado refleja lo que ustedes quisieron expresar o, o más o menos porque la música también la eligieron ustedes no eh, tiene que ver con lo que ustedes están sintiendo en este momento sí o no sí dale puedes decir que sí o voz dani sí. bien bueno y, y digo en, con las con el resto de los profes más allá de trabajarlo con Sergio está como presente esto de que se están yendo de la escuela o solamente con Sergio como donde focalizan esto de nos estamos yendo nos estamos yendo no también a veces nos acordamos en otros lados porque hay otras maestras y otros profes que son de otros años ¿sí? sí ¿y cómo es el vínculo con ellos? y más o menos porque hay algunos profes también que se van se van, bueno, sí, a veces pasa en la docencia esto de que permanentemente se están cambiando pero hay, o sea, por ejemplo nos mandó saluditos Ro, Roxana Jorge, que es la maestra de sexto grado, ustedes vinieron el año pasado a hacer radio con ella ¿y qué pasa cuando la ven a, a Roxana? Ay, ¿te acordás cuando hacías tal cosa? ¿no pasa eso? ¿Eh? Sí ¿qué pasa que le decís a él? ¿vos querés que cuente algo él y no quiere contar? ¿No es cierto? Dale, acércate, contame. Sí, no le no quiere hablar. No quiere hablar. Bueno. Entonces, ¿desde hace cuánto tiempo usan esta esta campera que que los define como egresados? Desde abril. Desde abril. O sé sea que prácticamente todo el año la van a usar. Está buena. ¿Cómo fue el proceso de elección de los colores? Porque acá nos contaba Flor que es, es blanca, es azul. ¿Cómo fue decidir entre todos los colores? Y fue más o menos difícil. Porque unos querían otros colores, otros otros. Y después quedamos en blanco y azul Francia. ¿Cuáles eran los otros colores que estaban en juego? Negro con verde. Ajá. Violeta y celeste. mhm, uh -huh. Rojo con blanco. sí. ¿Y qué más? Dale, decirlo al micrófono. Gris y negro. Gris y negro. ¿Y por qué el azul? La mayoría eligió el azul y blanco. Muy argentino, ¿no? Sí. Este, muy mundial. ¿Habrá pesado eso? Sí, un poco. Sí, ¿no? Un poquito. Bueno, estamos como terminando este programa. ¿Nos queda algo que no hayamos comentado y que yo me olvidé de preguntarles? ¿Por ejemplo? No. ¿O sí? ¿No? Bueno, entonces llegó el momento de mandar los saludos. ¿A quién podemos mandarle saludos? Vamos, chicos, que estamos terminando, terminamos el programa bien arriba. Saludos a la escuela que nos está escuchando. Ahí está la escuela que nos está escuchando, porque ya nos llamó Mónica, la vicedirectora, y, y Roxana decíamos recién la, la maestra de sexto grado. Saludos a Roxana que nos está escuchando. <risa> Claro, la señora. Alguien más de la escuela podemos este, mandar saluditos o de casa o de, o algunos profes especiales también y y un saludo a David de ¿Quién la es David? cocina. A ah, David de la cocina, cocina viendo David de la cocina, sí. ¿Vos decís que nos está escuchando David de la cocina? Sí, porque si no mira que nos va a salir también el almuerzo de hoy, ¿eh? Sí, nos está escuchando. Bien, buenísimo. ¿A quién más podemos mandarles saludos de la escuela? ¿Sí? ¿A compañeros? ¿A ceños? ¿A, a la directora? ¿A quién? ¿A ¿Alguien? Vamos. Vamos. A los profesores, eh, eh, los que nos enseñan inglés eh, italiano, la ceño Maru de inglés y el profe eh, Valerio de italiano. Ajá. Tiene un nombre muy italiano, Valerio. Es, es italiano? italiano. Claro, porque no es común en Argentina que alguien se llama... Valeria sí, pero Valerio no. Es muy italiano. Uh -huh. Claro. Es... Andrea, claro. Que encima es un femenino. Acá... Ay, me salió muy policial. Eh, es femenino el, el, el nombre. Y en Italia se usa para varones. Entonces se llama Valerio Andrea. Ah, Valerio. Ah, y Andrea es... un también. Bueno, ¿alguien más le mandamos saluditos? Dale, dale, dale. Saludos va. a las familias que nos están escuchando. Ay, claro. Que hemos, que el, el profe mandó el dial para que, que la familia escuche. ¿Qué más? hay quien más le mandamos saludos? Un saludo para Celia, de cuarto grado. ¿A la señor Celia de cuarto grado? ¿Fue tu señor? ¿Es buena la señor Celia? Sí. 3 años, wow a ver dale, decirlo porque si vos me haces seña, el, el oyente no escucha fue nuestra maestra en primero, segundo y cuarto wow, 3 años o sea, seguramente la señora Celia marcó muchas cosas ahí en, en este séptimo grado ¿nos queda algo más? ¿algún saludo más? ¿Mm? ¿no? Bueno, para aquellos que les dio un poquito de, de miedo, de nervios hacer este programa, saben que tienen que venir otra vez, ¿no? ¿Así? ¿Me hacen? Digan sí o no. Dale. Sí. sí, después de las vacaciones vamos a venir otra vez para hablar del bullying. Ah, ya tenemos definido el tema y todo, pero este, lo que yo les quiero decir es ¿qué les pareció hacer radio? Algunos ya habían hecho el año pasado, algunos lo hicieron por primera vez. ¿Qué pasa haciendo radio? ¿Está sí, bueno? Sí, está muy bueno porque no, no podemos desahogar acá. Ay, ¿Nos podemos desahogar? A ver, vos me parece que los tenés a, agarrados del cuello, Sergio. <risa> bueno, acá, eh, ¿no? desahogos no Desahogo. acá tengo una locutora al lado mío que me parece que va a ser colega, que se llama Jenny. ¿A vos te gusta hacer radio? Sí, sí. Y bueno, hicieron el 9 de julio y ahí ya gente como que tiene el hábito de hacer radio. Además quiero decir, bueno, eh, todos los quiero mucho, obviamente. Jennifer es una excelencia. <ríe> en Pla Pla. Es muy buena colaboradora y se concentra mucho en lo que hace. Eso uh -huh. es muy importante. Buenísimo fundamental esto de las decisiones ya prácticamente muchos y creo que casi todos están ya decididos a, a lo que van a hacer el año que viene que va a marcar lo que van a hacer el resto de sus vidas, me encanta que así sea y bueno, nos encontraremos en otro programa haciendo como ya adelantó Jenny, eh, desarrollando el tema de bullying, eh, entre tanto les deseo buen receso invernal buenas vacaciones de invierno porque esta es la mejor semana Esta que nos queda este, Justamente nos queda 15 días por delante En el en lo, tiempo en el cual Podemos pensar, descansar Disfrutar Y cargar pilas para volver a, a la escuela de otra manera A los oyentes también les decimos Que en vivo por lo menos vamos a estar Después de dos semanas en el, en el mes de agosto y, y bueno Les quiero decir que bueno Me encantó hacer radio Porque a mí me gusta mucho A ustedes les gustó entonces si sí, me hacen así con la cabeza. Bueno, esto no es televisión. Nos reencontramos entonces con los oyentes este en el mes de agosto en vivo, seguramente en esto que se llama Hora Libre en el barrio, que va los jueves a partir de las 10 de la mañana. Chau, chau. es historia. Que a pesar de todo algunas cosas, Que van a quedar En lo profundo Del alma Nada puede serte Olvidar Que anduvimos El mismo camino Y las cosas Que hicimos Fue porque Quisimos estar A pesar de los errores, a pesar de los defectos y virtudes, guardo en mí los mejores momentos que van a quedar en lo profundo del alma. Deja todo ignoro no más. We yeah, good yeah. no Siempre hay una razón. I'll be back We your we all united. Touch me, touch me and show me love Tratar de Big ol' rock,